estamos en comunicación telefónica con la periodista, colega, eh, Paula Hinchaurraga. Paula, Pablo y Lautaro te saludan de Kermés. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Eh, Paula, a ver, eh, contanos un poquito. Eh, hoy hay una serie de actividades, pero eh, la idea es charlar con vos este, eh, de este tema. A ver. Bien. Primero, eh, recién se lo comentaba la productora para saber a ver quiénes estaban sentados en esa mesa con, con la posibilidad de la voz al aire. Sí. Y lo, que, lo primero que se me ocurrió decirle, hay que pedir el cupo, porque ahí estarían faltando las mujeres y las disidencias en ese programa, por lo menos, para que no queden solamente en la invisibilidad de la producción. Es cierto, eh, es cierto. Es una, si deuda, no tomenlo, es, es una deuda es una deuda que tenemos en la mañana quermesera. Eh, pensémoslo, pensémoslo porque... Es, eh, es muy importante que podamos estar las mujeres y las disidencias presentes en, los, en todos los espacios. Y ese es el tema que hoy tenemos para reflexionar. Este, porque no solo la Argentina, quiero empezar por el mundo, miremos el mundo. Si vemos el mundo como está hoy planteado, tenemos países donde todavía las mujeres no podemos mostrar el pelo, no podemos mostrar la cara, no podemos mostrar nuestras pantorrillas. Nuestros cuerpos son botines de guerra. Eh, nos violan este, para intervenir comunidades. Digo, esa es la situación del mundo en muchos países. Latinoamérica tiene una experiencia diferente. Ha desarrollado movimientos de mujeres y disidencias que han logrado instaurar una infinidad de derechos muy importantes para el mundo en general. Pero si miramos el mundo es mucho más complejo ser mujer o disidencia para vivirlo, para transitarlo. Y eso nos pone en el lugar de poder pensar la violencia. ¿Qué es la violencia? Pero sobre todo poder pensar qué son los privilegios que tienen los varones que las mujeres sufrimos, porque esa sería la palabra que encaja. Y en ese marco vos hacías referencia a un montón de actividades que se van a desarrollar, que bueno, que también es una forma en la cual las mujeres queremos instaurar ciertos temas para debatir, para que se pongan sobre la mesa. Eh, hoy, 25 de noviembre, es una fecha en la cual se conmemora los, el asesinato de las hermanas Mirabal, que fueron mujeres que lucharon contra la dictadura. Eh, que, digo, tiene toda una carga vinculada a las luchas y a las reivindicaciones históricas. Eh, en la Argentina, eh, hemos podido... Digo hemos podido porque yo entiendo que los procesos de lucha no empiezan y terminan con una persona, sino que son procesos históricos, generacionales, ¿no? Entonces, las mujeres han podido lograr la reivindicación de ciertos derechos, ¿no? Como, como la ley 26.485, como las leyes que se van a debatir ahora en relación al aborto, ¿no? Eh, Poder votar, a ver, si nosotros nos paramos, hace muy pocos años las mujeres podemos votar, ¿no? Digo, como para poder darnos cuenta, ¿qué es esto que dicen las mujeres y las disidencias? ¿Por qué insisten tanto? ¿Qué es lo que pasa? Si lo pensamos en una familia generacionalmente, posiblemente tu abuela no votaba. Digo, hagamos el ejercicio. Claro, tu mamá sí. pudo votar, mm. o sea, dos generaciones, ¿no? Es fuerte cuando uno se, panza, se, se para a mirarlo. Paola... Todo eso... Sí, sí no. perdóname. No, no, no. No, eh, no, no, dale, dale. Eh, te iba a decir que hay datos de, de a nivel nacional que la pandemia sí. agravó incluso este, esta sí, situación claro. de, de violencia sí. contra las mujeres sí, obviamente la grabó, digamos, es imposible que, que no lo hubiera grabado, ¿Por qué? porque, Porque mmm, vos te estás refiriendo centralmente a la violencia intrafamiliar, sí. la que se produce dentro de la casa, sí. y en una lógica de encierro social, eso es mucho más complejo, porque el día tiene 24 horas de lunes a, a domingo, sí. entonces la violencia se acrecenta, ¿por qué? Porque esos patrones socioculturales, machistas, están las 24 horas, conviviendo, ¿no? Sí. Entonces, este, y además hay una lógica del encierro que empeora aún la situación, y además sumemos que en muchas familias, la, el, el, digamos, el COVID-19 desmembró económicamente, digamos, ah. ¿no? Entonces eso también complejiza mucho más la situación. Eh, entonces, si lo enmarcamos en la inmediatez de la hora, sí, la violencia ha crecido, todavía no se tiene la totalidad de los números, eh, si nos enmarcamos en, en lo intrafamiliar, digamos, en lo que pasa dentro de una casa, es inevitable que no crezca, por esto que te digo, porque los patrones socioculturales, ¿qué, ¿qué serían los patrones socioculturales? Son las formas y las maneras que tiene una sociedad para desarrollarse. Ahora, si esos, digo, las costumbres, las conductas, los aprendizajes de generación en generación... Ahora, esos patrones, cuando están atravesados por el machismo, por el patriarcado, son los garantistas del ejercicio del poder dentro de una relación. Por ejemplo, yo, a mí me gusta mucho jugar con los ejemplos. Interrúmpame todas las veces que quieran porque yo hablo bastante seguido, bastante largo. Lo hago. Pero así que corten sin problema. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben planchar? Yo sí. Más o Bien. menos, más o menos. Bueno, Ponete. Los Ponete. amigos de ustedes. ¿Saben planchar? Difícil. La mayoría, eh. difícil. perfecto difícil. Perfecto. ¿Por qué quiero? ¿Qué les quiero preguntar? Las madres de ustedes saben planchar seguramente. Son de una generación que aprendió a planchar de muy chiquita. Eso significa que hubo tiempo de juego, hubo tiempo de diversión, hubo tiempo de algo que no pudieron hacer para aprender a planchar. Mm. Alguien generacionalmente, históricamente enseñó a planchar. Ahora, ¿los papás de ustedes, sus abuelos, saben planchar? ¿Sabían planchar? La mayoría no, pero las mujeres sí. Entonces, Esas son las conductas, esos son patrones socioculturales que se transmiten en los senos de la familia, en las instituciones, en las escuelas, en todos los espacios donde nos relacionamos, donde nos van ubicando en determinados roles sociales. Digo, doy el ejemplo de plantear, pero puedo preguntarles por el asado, puedo preguntar por, por, por el tuco, ¿quién prepara los tucos en las casas? ¿Quién maneja? ¿Quién se hace cargo de los autos en una casa? Eh, para que podamos eh, pensar de qué estamos hablando. ¿Quién se sienta en la esquina de la mesa? ¿No? Mayoritariamente. Yo les tiro imágenes para que pensemos. Porque esos privilegios que parecen sutiles, ¿verdad? que son sutiles, que son chiquitos, son condicionantes de la forma de vida de las mujeres. Porque nos ubican a nosotras en determinados lugares para cumplir determinados roles. Digo, la violencia de género, el femicidio, son la última escala, el elabón más terrible de todo lo que estamos hablando. Ahora hay elementos de la violencia eh, tan sutiles y complejos que son casi invisibles, que son muy difíciles de erradicar, que tienen que ver con esto que estoy nombrando, que además... Lo paradójico es que figuran en la ley 26.485, que es como la gran ley que el Estado debe hacer cumplir, tiene que ser garantista. Figura para que sean removidos, para que se tengan en cuenta, para que se visibilicen, para que se vean, para que los cuestionemos. Y así todo nos cuesta mucho modificarlos, cuestionarlos. ¿Están ahí? Sí, ¿Sí? más vale, ah, escuchando que... atentamente. Este... <risa> Sí, eh, eh, la verdad que estos patrones socioculturales de los que hablas están presentes y a veces, como decís vos, este, son invisibles. Sí, reproducen sí. una violencia, sí. eh, es, es así básicamente. Todo esto que vos estás describiendo, de alguna manera, es una violencia que se mantiene a lo largo del tiempo. Exacto, y se aprenden, y se transmiten, y son las, los que tenemos que poder cuestionar, o sea... Porque, ¿qué nos pasa a las mujeres? Las mujeres construimos grandes redes para contener a nuestras compañeras, para contenernos a nosotros frente a la violencia machista. Porque no perdamos de vista que los números de la, de la violencia y de, y de los femicidios centralmente ponen como agresor a su relación inmediata, a su pareja, a su padre, a su padrastro. Inclusive, no sé, a sus tíos, digo, todas relaciones muy inmediatas, muy cercanas. Es terrible si lo pensamos. ¿Por qué? Porque significa que esa mujer, hasta que se desata el femicidio, atravesó una infinidad de violencias, de diferentes violencias. Entonces, el gran desafío como sociedad porque digo, esto no puede ser nunca una lucha solo de las mujeres, esto es un desafío de la sociedad, es pensar cómo eliminarla mm. para que no haya más femicidios, pero sobre todo para que las generaciones que vienen puedan vivir en una sociedad mucho más justa, mucho más solidaria, con menos violencia, sin violencia ese es el gran desafío porque esta violencia que atravesamos las mujeres que es terrible que hasta termina con nuestras vidas Hay varones que también la sufren. ¿Por qué? Porque la sociedad es violenta, porque la sociedad enseña formas de relacionarnos donde está atravesada la violencia como mecanismo de vinculación. Y eso es lo que tenemos que poder este, romper, cuestionar, modificar. Ese es el desafío. Y es como, creo que fue Lautaro el que dijo, es generacionalmente, se si aprende, eso es lo, lo perverso de la violencia. Se aprende, es una conducta que se aprende, es una forma de vincularse que se aprende. Y se aprende comiendo los fideos con tú, con la casa. Y se aprende yendo a la escuela. Y se aprende jugando con un otro, una otra, un otro, en la esquina de tu barrio. Porque la violencia es una conducta aprendida y que a su vez, si no logramos políticas públicas que la frenen de cuajo, que garanticen la vida de las mujeres, de las niñas, de las disidencias, eh, va a ser muy difícil porque no son luchas individuales en mi casa, son procesos sociales, entonces ahí es donde el Estado es responsable, ahí es donde el Estado tiene que intervenir para que eso se modifique, donde tiene que dar, este, eh, no me sale ahora la palabra, pero sentar precedentes, uh -huh. ahí está, sentar grandes precedentes, porque el desafío más grande está ahí, porque la mayoría de las personas vivimos institucionalizadas a lo largo de nuestros días. Si pensamos, hacemos jardín, primaria, secundaria, algunos trabajamos en instituciones, eh, ¿no? Siempre sí. tenemos una vinculación con el Estado en, nuestros, en nuestra vida cotidiana. Entonces es el gran vocero, digamos, de todos, de la mayoría, de todos, todas, todos es el gran vocero, es aquel que... Digo, es como una gran figura que nos acobilla Sí, es también el Estado el que reproduce la violencia. Exactamente. Por eso es ahí donde también es central trabajar, donde necesitamos políticas públicas aplicables, políticas públicas que permita modificar las conductas. Se necesita presupuesto, digo, hay una infinidad de reclamos de las mujeres uh -huh. históricos, además no, no, no es de ahora, pero son históricas digamos, este, en relación a eso, al rol del Estado, al rol de la política pública. Bien, este... bien Paula, eh, la verdad que te agradecemos por estas reflexiones en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y Disidencias. No sé si quedó algo, si no, gracias. Me gustaría hacer una última reflexión, a si ver. me permiten y tienen tiempo. A ver. Cortita. En el 47 las mujeres... Eh, reclamábamos votar y se aplicó la ley. El, cuando se estaba, se estaba en ese proceso, escuchábamos en las cámaras que nos decían que, éramos, que las mujeres teníamos el cerebro más chico. Digo, para, por si alguien, alguien está interesado en buscar archivos, búsquenlo porque son súper interesantes. Nos decían ese tipo de cosas en el año 47 cuando peleábamos votar. Ahora está la ley del aborto, de la, digamos, de la interrupción voluntaria el aborto, por entrar a, a cámara para ser tratado, y en la última, en la sesión, cuando se trató el proyecto, la vez anterior, escuchamos cosas terribles sobre las mujeres. Digo, para que tengamos en cuenta cuál es la sociedad en la que estamos. Digo, nos compararon con perras, con marsupiales, eh, nos descalificaron en todo, digamos, en todo sentido. Esta es la sociedad sobre la que estamos, y sobre la que tenemos que trabajar la que tenemos que pensar. Por eso, eh, la actividad de hoy, que nos convocó Marina Luz Baigorria, que es de Castex, eh, nos convoca a 12 mujeres, 8 mujeres perdón, a charlar sobre diferentes temas digo, que van. Desde la interrupción voluntaria del embarazo hasta hacia la lucha gremial y los feminismos, pasando por los derechos de las mujeres originarias, pensando en qué es la economía social y los feminismos, digo, diferentes temas para poder abordar, para poder pensar y para poder reflexionar este 25 de noviembre. Así que, nada, gracias bueno. a ustedes por el espacio. Bueno, eh, que tengas buen día, Paula, gracias. Gracias a ustedes. Bien. Un abrazo. Paula Incha Urraga, eh, periodista. Eh, algunas reflexiones, eh, sobre todo de los patrones socioculturales eh, en el marco de la ley 26485 en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y Disidencias. Radio Kermes es la radio de la Asociación Civil El Ágora. Transmite desde el 106.1 MHz con estudios en Balcarce 420 de Toay. Planta transmisora en la ciudad de Santa Rosa. Radio